Nehuen. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9.30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como arroba carpintería Nehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Newell Precios de la economía popular, economía popular ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez Hacé tu pedido a este emprendimiento Si querés comer algo rico, dulce o salado Tienes pasta frola, bizcocho de los pancitos saborizados, pre y más para que puedas elegir. acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134 00 90 91. No te podés perder todas estas delicias. bras en sombras nos no del dueño de tus ojos le yo no me explico porque estás cone porque hay un corazón que se parte cuando Cuando vos sabes que tu lugar es aquí, aquí, junto a mí. Barrio de la boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra, nuestra radio. radio. FM 100.9, la radio del barrio. FM la 100.9. todo hoy la me invita a seguir y ya está sentadita en el rimbo diciéndome donde no hay que ir ciegamente confío en su mano y mi sol ahora empieza a salir que me atrevo a voltear los gusánis no dejan crecer mi jardín Y la vida se acuesta a mi lado Y con ella me empiezo a reír Y era sueño que voy caminando Por todas las cosas que faltan vivir Y sentir Yo y mi jardín extraño No tocar ti sentirte hoy aquí menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir Mis amigos reueven la olla donde puse mi mejor perfil y me sobra con darlos bailando dejar para sobrevivir la vida se cuesta mir lado y con ella me empieza a dormir y ahora sueño me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir yo y mi jardín senti ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. y triste voy a estar en este cementerio ¡Qué calor! Applaus. Sacamos adelante nuestro hogar, ¿no? somos la que revolvemos el guiso en la olla popular, somos la que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata la policía, somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre, somos tierra, somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria Estamos de pie más fuertes que nunca Listas para guerrear en esta revolución que también es, que nuestra. También es nuestra FM, FM Riachuelo, Riachuelo 100.9 100. El Enfoque Un programa donde la cultura sos vos Somos nosotras y es, y es el otro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 Emprendimiento de la economía popular. Servicio de catering, picada, desayuno, vianda, servicio de cafetería, perniles de cerdo, mesas dulces y, y mucho más. Sabor. A Precios Populares. Contactanos al 11 53 13 94 98 o en nuestras redes... Facebook Sabor de Bueno, Instagram Sabor de Bueno. Sabor de, sabor bueno. de bueno, delicias que acompañan tus momentos. Habrá que encontrar un lugar para esconderse o habrá que entrometerse un poco más habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropestar habrá que hacer lugar en los cajones o habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde que queramos probar. Habrá que alborotar el avicero para ser más placentero soportar el aguijón. O habrá que encomendarnos a esta nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió. Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que no venga un puto asco. Habrá que apagar otro cigarrillo Y aguantar para votar Habrá que ver por qué estoy tan cansado Habrá que hay mucha sopa por tomar Habrá que serte infiel por qué Con ciencia noche habrá que descansar habrá que sondear muchos bagrojos habrá que ya sabemos no hay persona que sea igual Radio de tu Barrio FM Riachuelo 100.9 Nosotros agradecemos por el espacio a la Radio Riachuelo La verdad es que nos parece que es una herramienta importante para que nuestras voces, los de abajo, los humildes guildes, sean escuchadas La Radio de tu Barrio 100.9 ¿Quieres algo rico? Vení a la cocina de Suárez Hacé tu pedido a este emprendimiento Si querés comer algo rico, dulce o salado Tener pasta frola, bizcocho de los pancitos saborizados pre y más para que puedas elegir Acercate a Suárez 421 O hacé tu pedido al 1134 00 90 91 no te puedes perder todas estas delicias. conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo.